Buen día, Pali. Buen día a todos los oyentes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Vos? Bien, Pali. Bueno. Excelente. Bueno,、eh, Robinson, a ver, eh, contanos, eh, ¿cuáles son los principales inconvenientes que tiene ser celíaco?、Eh, a ver si podés hacer un, un resumen. Un resumen, Pali.、Sí. Bueno, como todos los años.、Mm. Eh, Para enumerarlo son s varios, pero vamos a hacerlo más sintético y más, <risa> más minucioso. Pero bueno,、eh, el que hoy en, hoy en este año atípico, como los años anteriores,、mm. fue、eh, la, el gran problema en la inclusión en el ámbito escolar educativo y en lo que hoy se respecta a concurrir a comer afuera, ¿viste? en los restaurantes o en, en que haya algún menú. específico acorde al para el celíaco libre luten en, en lo que es la gastronomía en los hoteles、Ajá. o estaciones de servicio es muchísimo muchísimo el problema que se encuentran hoy en la actualidad、eh, la comunidad celíaca yo hablo por、eh, en la provincia de la pampa、eh, sí, porque sí. seguramente seguramente en otras provincias también pero bueno creo que están un poquito más organizadas por lo que venimos siguiéndolo s d e la asociación y publicar En otras asociaciones,、eh, Robinson, o sea que no hay comida para celíacos en restaurantes, hoteles y estaciones de servicio aquí en la provincia de La Pampa. No, no, no. no, no, no. ¿Y, ¿Y esto no, la... lo exige la ley? ¿Hay una ley que los obligue a, a tener un menú así? ¿Y no se sí, cumple? Sí, e x a c t a m e n t e sí, por、mira. supuesto. Que la ley n a c i o n a l lo dice muy claramente en uno de los artículos y dice que deben ofrecer por lo menos un menú. Por eso、mm. hoy. Y como años anteriores lo viene n realizando lo que es las empresas de larga distancia de autobuses、sí. o lo que, es,、eh, lo que es en aviones.、Claro. Ellos sí lo ofrecen, pero es un menú.、Mm. Y, y、eh, otro, otro, otro, por lo que leí,、eh, una de las problemáticas es que la, la gente no sabe que es celíaca. Y eh, eh, a, a, mira, hubo mucha difusión con lo que respecta a eso, pero bueno, como sabemos,、eh, es una enfermedad que, que van pasando los años y se van detectando、eh, muy poco en la población. Pero bueno,、eh, hay muchos médicos gastroenterólogos, como Pablo Pérez, quien sigue a mi hijo y a mi señora, que son celíacos, por supuesto,、mm. Eh, hay otros médicos más, gastroenterólogos, que están, son muchos, está Liul, está, está lleno, ¿viste?、Sí. Pero está Eduardo Rodríguez, uno de los únicos gastroenterólogos infantiles, que es lo que le hemos pedido mucho al Ministerio de Salud, de que vuelva, que lo vengan a ayudar a alguien más al profesional, porque uno solo para toda la provincia es insuficiente,、uh -huh. y es infantil además.、Eh, pero. Nosotros mucho en la provincia de La Pampa se peleó la detención temprana del, del diagnóstico.、Claro. ¿sí? Y, y se sacó una, un proyecto de ley para que sea diagnosticado tempranamente esto. Falta quizás alguna política más de salud dentro del Ministerio de Salud.、Sí. Yo el año pasado me arrimé a hablar con el doctor Paladini para hacer、eh, una difusión en los colegios y aquellos colegios que tienen un,、eh, Para que dan de comer, un, un lugar, un comedor, por así decirlo. Para, para difundir, pero no, no tuve respuestas positivas de parte del doctor.、Ah. Seguramente, bueno,、eh, es entendible quizá por la situación de la pandemia, e s t a b a con otras、eh, urgencias, y bueno,、sí. pero creo que me tenía que por lo menos dar una información o ver cómo podíamos nosotros a través de la Asociación del Celíaco、eh, llegar a las instituciones educativas escolares.、Claro. Eh, hay una queja recurrente de que los alimentos para celíacos son más caros.、Eh, ah, esto es、vale. así. Es, es increíble, te, te d a miedo entre l o supermercado o no supermercado. La verdad que es fangote, es muchísimo, muchísimo el dinero que, que están costando hoy esos productos y seguimos sin entendernos. Muchos de las asociaciones nos preguntamos por qué es tan elevado, quién hace el control、sí. de ese alimento libre de gluten. Sabemos que tiene un proceso、eh, mucho mejor, más sano, saludable, pero por qué tanto, tanto el costo. Eh, no nos olvidemos que en, en Misiones, mandioca, hay pero, producción a, lo, a bote. digo.、Sí. Pero bueno, y hay mucho hoy, la chauca h del caldén, se pueden hacer harina, ¿viste?、Mm. Eh, hay muchísimo, muchísimo materia prima de la cual puede ser、eh, mucho más rica, más saludable y barata, pero bueno,、eh, hay que... Hay que ponerse a investigar y bueno después alguna empresa que se dedique a la producción de la harina claro、eh, robinson se sabe la cantidad de p a m p i a n o s y pampeanas que están diagnosticados con celiaquía a limetos me toca me, me viene excelente la pregunta la verdad vos recordará s nosotros ya llevamos ocho años pidiendo la ley provincial de celiaquía、mm. í ¿sí? ocho años que fue presentada por el exdiputado、eh, Martín Bortiri, después continuó、eh, Espartaco Marín, y hoy la, en esa Comisión de Salud y Legislación Social está、eh, Balsa Martín. Ah, Martín Balsas.、Sí. Martín b a l s a de General Pico, hoy es el presidente de esa comisión, le hemos solicitado la posibilidad de volver a tratar esa ley provincial, y haciendo referencia a esto, que Martín b a l s a es c e l í a c o y su hijo también es c e l í a c o ¿Sí? Uh -huh. son í s hijo papá son c e l í a c o s así que le hemos le hemos preguntado le hemos lo hemos charlado le hemos consultado pero bueno por el momento no tenemos respuestas positivas y no hemos tenido tampoco la posibilidad de tener una reunión para ver qué es lo que imposibilita el tratamiento de esta ley q u é busca la ley、eh, robinson es, es el, El, el, el, lo mismo la pregunta que te refería, uno de los artículos dice el, el censo dentro、ah. del, de la provincia de La Pampa para que el Ministerio de Salud sepa cuántos celíacos y celíacas hay en la población de la provincia de La Pampa. Ese es uno de los artículos que tanta importancia le da. Y bueno, después también lo que respecta a fortalecer lo del menú del celíaco para restaurantes, hoteles, todo lo que cárceles, hogares,、mm. eh, de adultos mayores, por supuesto,、eh, lo que es en, en comedores, hace referencia a eso, s dos de los artículos que integra, la detención temprana, Eh, la posibilidad de una campaña de difusión, no solamente el día 5 de mayo ni del 3 al 7, sino que cada, cada 3 o 4 meses dar una difusión,、eh, poner un programa adelante de, que se l l e v a adelante las políticas saludables de la celiaquía dentro del Ministerio de Salud. Es un proyecto muy complejo, muy completo y que no tiene gasto presupuestario. Eso es lo que me llama mucho más la atención y que lo he, no lo he discutido, sino lo, lo he puesto. a consideración a veces cuando lo he encontrado al ministro franco preguntándole franco p o r q u é no se lleva adelante pero bueno、eh, las respuestas a veces son de decirme bueno ya tenemos la d e c i s i ó n de la ley nacional s í、uh -huh. excelente los felicito lo, lo aplaudo como lo aplaude toda la comunidad celíaca pero incitamos un, un, un, un empujón más con nuestra ley provincial y sería Eh, afortunado tener nuestra ley dentro de la provincia de La Pampa. Claro. Eh, eh, van a insistir, me imagino, desde la asociación、sí. para que se apruebe. Pali, pal vos me conocés,、eh. no sí. a b é s que no、sí. voy a aflojar. No voy a aflojar. Y quiero, quiero rescatar esto, Pali, si vos me lo permitís. Sí,、eh, como siempre, por supuesto, a los medios, y a los medios masivos, porque, a lo... bueno, Pali, ustedes me siguen, hace, hace años me vienen entrevistando, no solamente por la s e l e q u í a sino por otras causas justas、sí. también que llevo adelante. Pero siempre estoy agradecido con el periodismo porque la verdad que no soy la voz yo de la asociación, creo que son la voz de la asociación y son el periodismo, porque ellos s、sí, ustedes siempre son los que eh, difunden,、eh, le s llevan el,、eh, lo nuevo de, la, de lo que aparece de la celiaquía, ¿viste? Porque no, no, ha, no, ha, no hubo progreso. Pero sí quiero rescatar el, el, el compromiso que tuvo el gobierno de la provincia de La Pampa. en tiempos tiempo de pandemia como el ministro de, de Desarrollo Social, el doctor.、Eh, Diego Álvarez, Yoli、eh, mm. eh, Carrizo, que lo han acompañado en aquellas familias que han tenido、eh, algunas consecuencias en la pandemia y, bueno, y、eh, han estado acompañándolo, no lo、no, no、han dejado solo. En、mm. el caso de Diego, hemos estado hablando por la tarjeta Pilqueno, tarjeta alimentaria, social, como no sé cómo la conocen todos.、Sí. Pero bueno, nos estuvo acompañando, nos estuvo escuchando, tuve reuniones con él y está acompañando a la comunidad celíaca con programas nacionales o con ayudas provinciales. ¿sí? Sí, sí. Eso es lo que yo recatar. Y... La Obra Social o el Instituto de Seguridad Social del SEMPRE también acompañó mucho a la comunidad celíaca, por supuesto que a sus afiliados y afiliadas, n o porque no nos olvidemos de eso. Y con lo que respecta a personas,、eh, familiares celíacos que no tienen una Obra Social o prepaga, el artículo número 10 dice que se les debe dar una ayuda económica a nivel nacional. Eso se, se, se volvió a gestionar, ya que. en el gobierno del, del expresidente Mauricio m a c r i se había cortado, habían dado muchas bajas, bueno,、uh -huh. se volvió a recuperar ese derecho adquirido y por ley. Se volvió a recuperar. Eso fue muy valioso para familias、eh, vulnerables, familias que no tienen abrazó, le os prepaga y que lo contempla la ley nacional en el artículo número 10. Claro, sí, porque con el 40% de pobreza que tenemos en el país y si sos celíaco, la, lo que、ah. contabas vos, que los alimentos son muchísimo más、ah. caros, necesitan una ayuda. Es, es、mm. increíble ver los precios. Yo la verdad que es abismal. Por favor que vayan y comparen un paquete de harina de un kilo con los 250, 300 o un kilo que vale cualquier marca de, de harina premezcla y se van a dar cuenta de lo que uno habla o 200 o 150 gramos de un paquete de g a l l e t i t a y van a ver.、Mm. Eh, Nosotros estuvimos concurriendo a un supermercado en la ciudad de Santa Rosa, muy reconocido por la avenida,、eh, Megui, eh, por la a m e g u i n o、sí. no tenía las ofertas este año. No hubo una oferta.、Mirá. No hubo una oferta. Es increíble. Y que tampoco muchos de los locales o, o que venden、eh, productos, que es muchísimo en la provincia de La Pampa, que se están... Eh, eh, Comprando para poder vender,、eh, que traigan tan poca la variedad, ¿viste? siempre se mantiene la misma, la misma marca, claro, pero、sí. la variedad no, no, no, no se ve mucho y los precios, vuelvo a repetirlo y no me canso de decirlo, son carísimos.、Sí. carísimos carísimo. por, por, pero... por lo que venís contando, Robinson, más allá de que no tenemos una ley provincial,、eh, hemos adherido a la ley nacional,、eh, sí. las leyes están,、eh, lo que faltaría es control que se cumplan. también.、Eh, sí, Pali, es así. Y no nos olvidemos que tenemos varias ordenanzas en la provincia de La Pampa, General Pico, Santa Rosa, Macachín, Intendente a l v i a r、eh, que otra me acuerdo, no me acuerdo otra, pero tenemos también ordenanzas que regulan lo, a los comercios, a la claro, venta, ¿sí? sí. No, acá en Santa Rosa tenemos mucho, tenemos la fábrica de pasta, tenemos a Chichi que está vendiendo muchísimo lo que respecta a postres, c el elíacos y a precios muy económicos, ¿eh? mm, precios、bueno. accesibles, que eso es lo que me hace mucho ruido que, que en los supermercados cuando vas, digo, ¿este precio cómo? Y acá, bueno,、sí. pero es como decir, vos, el control,、claro. eh, creo que es primordial el control. Y bueno, y seguimos con esos objetivos de lograr mayor cantidad de diagnósticos,、eh, la inclusión, como te decía, en el ámbito escolar, la, la capacitación al sector gastronómico y hotelero para que con responsabilidad puedan ofrecer opciones、eh, libres de gluten. ¿eh? Mm. Eso、eh, no, no queremos olvidarnos con esos objetivos y los vamos a seguir、eh, encaminando. Y, bueno, pero tenemos muy buen acompañamiento de muchos profesionales de la gastroenterología.、Eh, hoy, hoy quiero, si me, me da la oportunidad también, de, de agradecerle a un paramédico que está recibido,、eh, da, Gaita Gonzalo, a quien le mando un saludo, y i e está con nosotros ayudándonos y colaborándolo. El paramédico es el que trabaja en los prehospitalarios, para que quizás、sí. quienes están escuchando、eh, sea nuevo, pero bueno. Eh, ahí está el doctor Sebastián Brici también que nos está dando una mano.、Eh, vamos difundiendo、eh, muchísimo por los canales de WhatsApp o si no、eh, por canales de Facebook a través de la página, pero bueno,、eh, los dos profesionales como el doctor y como el paramédico. Eh, Gonzalo Gaita están acompañándonos ¿no? y bueno, muchísima gente del periodismo, ustedes siempre me han acompañado, vos sabés bien, Pali, Mauro Monteiro, Gabaza, Hernán, vos, muchísimo, y tus colegas y colegas.、Eh, De, de, como mujeres como varones me han acompañado y siempre han estado en esta fecha que para nosotros y no solamente digo que en esta fecha 5 sino que me ven en la calle y preguntan robinson cómo viene la s e r e aquí a no es que el periodismo aparece nada más para el día 5 no no todo el año ¿eh? bueno. todo el año porque donde me ven me preguntan o、oh, robinson pasa algo robinson cree、eh, siempre están a disposición y se lo agradezco a radio c a r m é Eh, y a todos los medios que, que cuando me ven y colegas de ustedes que siempre están. Y, si no fueran por ustedes, siempre lo digo, ¿eh? no llega el mensaje, ¿eh? no llega. Robinson,、eh, te agradecemos、eh, estos minutos、no. acá desde Kermés. Eh, eh, que tengas buen día. Muchísimas gracias, Pali. Un abrazo grande y bueno, que, que gane el mejor, l o n q u i m a i o Catriló.、Ah. Pero no vamos a pelear. <risa> no vamos a pelear, no, pelear ¿sí? no, no, por no, eso no, hoy Pali, no. No, no, hoy, hoy no, juega, juega River hoy. Por, bueno, sí, yo también soy verdadero de, de, de, jabo, de jabonero. Pero、claro. bueno, vos estás del lado de a s t Muy bien. Dale, Una... Te mando un abrazo, Robinson. Un abrazo para vos y todos los colegas por ahí. Dale, bueno, Tuyo,、eh, no mío. Sí, más vale. Dale.、Eh, que tengas buen día.、Eh... Gracias, igualmente.